Una licitación para la compra de distintos elementos destinados a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH, a la concientización sobre educación sexual integral. Pero fue presentado esto como con cierta burla, generando una polémica inexistente. Bueno, los sectores más reaccionarios y más rancios de la sociedad salieron a repudiar. Esta compra que va a hacer el gobierno nacional. Vamos a hablar de este tema, tratando de comprender un poco para qué sirven todos estos elementos que tiene que comprar el Estado para ser、eh, utilizados en la atención primaria de la salud, con Carolina Folmer. Ella es trabajadora social y parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. ¿Cómo le va, Carolina? Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Muy bien, l a u a r o Valentina, te saludamos desde aquí. La idea era poder conversar un poquito acerca de, de qué, para qué sirve, cómo utilizan en, en la atención primaria de la salud, en las campañas de prevención, todos estos tipos de elementos, como es en este caso los penes de madera, 10.000 penes de madera es lo que、eh, abrió o que va a licitarse、eh, a partir de esta licitación que se abrió、eh, con el Gobierno Nacional. Contanos un poco.、Eh, bueno, sí, la verdad que cuando leía las noticias、eh, me generaba un poco de indignación. Uh -huh. eh, porque la verdad que si vos querías desinformarte, tenías que le leer lo que decían esos diarios.、Uh -huh. eh, la verdad que el, el pene de madera, que, que se abrió la licitación, que en realidad no es únicamente el pene de madera, madera sino es un kit,、eh, uh -huh. que el kit cuenta con varias cosas, entre ellas el pene de madera, una vulva,、eh, cuenta con un librito que... o, o con un... Sí, con un,、eh, porta, un portafolio vendría a ser que viene como con varios complementos que nos ayudan a nosotros, a,、eh, más que nada, a que la, a que la charla,、eh, por ahí cuando hablamos de salud sexual o salud reproductiva, no quede en una cuestión teórica, sino que quede en una cuestión más práctica, que es a lo que nosotros、eh, nos ayudan a prevenir y disminuir los índices de, de enfermedades de transmisión sexual. Generalmente,、uh -huh. eh, Los usamos、eh, con los adolescentes, en las escuelas, cuando hablamos en las asesorías,、eh, con los pacientes, cuando atendemos en el consultorio、eh, y en todos los ámbitos que siempre nos convocan como para charlar de, de salud sexual y salud reproductiva. O sea, son、mm -hmm. elementos sumamente fundamentales en la práctica de salud, como la educación, y la verdad que en este tema de, de, que, de que hay como una burla o como vos decís, Eh, una desinformación con respecto a, a la compra o esta licitación、eh, que se hizo,、eh, la verdad que es, es indignante para los equipos de salud y me imagino ni, ni quiero imaginar para las escuelas, porque la verdad que son elementos sumamente necesarios y que se usan hace muchísimo tiempo que, gracias a la ley de educación sexual integral, se, el Estado empezó a comprar y tenemos los equipos de estos elementos como para charlar con los chicos. Y con las personas que consultan sobre, sobre salud sexual y reproductiva. Claro,、eh, Carol, recuerdo cuando yo iba al secundario y cuando Valen, seguramente mi compañera también iba al secundario,、eh, no había este tipo de elementos, no había una ley de educación sexual integral y utilizaban una banana para graficar un pene, es decir,、claro. un, una fruta que, que no sí, se corresponde、claro. con una, una parte del cuerpo humano. Claro, tal cual, tal cual. Además,、eh, esta cuestión de, de por ahí concentrarlo solamente al kit, porque en realidad el kit comprende un montón de elementos,、eh, uh -huh. no solamente、eh, un pene de madera, pero la verdad que la noticia me llamaba la atención porque se había concentrado solamente en eso. Y además que después decían unos montos irrisorios que a lo último la ministra、eh, de Salud de la Nación, Terminó diciendo, no, estos no son los montos que se van a destinar, es una licitación、eh, que como que todavía estaba abierta la licitación, todavía no se cerró, se va a elegir el presupuesto más bajo.、Eh, pero la verdad que era una noticia para desinformar y para más que nada, no sé si por ahí indignar a la, a la población en contra de muchas cosas、eh, que tienen que ver con la sexualidad. Porque la verdad、uh -huh. que、eh, desde hace bastante tiempo la sexualidad en la política partidaria, Es un tema que la han、eh, abordado desde sectores muy conservadores, con discursos muy fundamentalistas, donde boicotean todo el tiempo los dere el derecho、eh, a la salud sexual, a la salud reproductiva. Y también es cierto que la ley de educación sexual la tenemos hace 15 años, pero no todas las provincias del país eh, han eh, adherido a la ley nacional. Entonces,、eh, así, así mismo hay provincias que han adherido y es muy difícil trabajar、eh, dentro de las escuelas, con docentes, con las familias, para ir reconstruyendo un montón de práctica y de discursos que hacen a que, en el caso de, de, de la salud que apunta a disminuir las enfermedades de transmisión sexual, que aumenten.、Uh -huh. Y un montón de otras historias también similares, o por lo menos、eh, las he oído más en estos últimos días, respecto a, por ejemplo,、eh, parejas o, o varones que se sacan el preservativo sin avisar, o un montón de cosas que、eh, uno en, teniendo la clase, el espacio con la persona y lo puede hablar, y, y manipular y entender. Cómo es que se tienen que hacer ciertas cosas, ya se aprende de una y, y, y tenemos más herramientas para llevar adelante nuestra salud sexual. Claro, sí, porque en realidad,、eh, más que nada, la, la, la, las asesorías sobre salud sexual y reproductiva hablan de un abanico de, en la sexualidad en la integralidad, no solamente en la cuestión de lo genital. Y por ahí estos discursos bueno, solamente abarcan. Nada, esto, lo, la, lo genital,、eh, que por ahí es lo que generalmente se ha transmitido de generación a, a, en generación y con discursos que cada uno traía de su propia experiencia y no tenían que ver con la ciencia, no tenían que ver con la salud, y, con, la salud con los cuidados, con el respeto.、Eh, así que、eh, estos elementos son fundamentales para las charlas de educación sexual integral y para trabajar、eh, con las personas. Y por eso me parece que、eh, Esto un poco ha, ha surgido todo este debate, porque hay derechos que todavía, los derechos sexuales y reproductivos, la población todavía no se lo ha hecho propio. Entonces, tal vez en, en otro tiempo más lejano,、eh, esto, capaz que esta noticia no llamaría tanto la atención o no generaría una, poli, una polémica o no se daría lugar a esa polémica. Uh -huh. eh, hay una carga también negativa sobre la sexualidad, me parece que está siendo utilizada por distintos sectores. Cuando pensamos en、eh, grupos antiderechos, generalmente los asociamos al aborto, algo que se discutió hace algunos años y que, gracias a la lucha de distintos colectivos, ya es ley, ya forma parte de, de, de nuestra vida institucional, de nuestras garantías de derechos. Digo, pero también no se piensa en que. Cuando se tocan estos temas, cuando se abordan de esta manera, cuando se milita en contra de, de, de estas políticas públicas, son también manifestaciones antiderechos. Digo, esto de cuestionar el acceso o cuestionar la educación sexual integral o cuestionar que se invierta, porque es una inversión y no es un gasto, en, en estos kits o en penes de madera o en t o d o l o que ya describimos, también son eh, eh, manifestaciones antiderechos. Sí, tal cual.、Eh, me parece que esos discursos、eh, por ahí lo que, lo que hacen es justificar estas prácticas、eh, que consideran que sea un gasto, que sea una pérdida de tiempo, que se pueda invertir en otras cosas más importantes cuando la salud sexual no es importante para ciertos sectores. ¿no? Eh, me parece que es como son discursos que van calando hondo y que van trayendo otras cosas que por ahí también hay latentes. Eh, y que la verdad es que por ahí hay que decirlo que la sexualidad es algo que está como en deconstrucción y,、uh -huh. que, y que todavía hay como una presencia muy fuerte de la heterosexualidad,、eh, del binarismo, entonces、eh, eso también es difícil de romper y es, estos sectores、eh, vienen de, a profundizar esto, ¿no? uh -huh. a, a decir, bueno, es, esta persona se merece, Eh, que, que acceda a un centro de salud, que conozca、eh, sobre cómo cuidar su salud sexual y esta persona no.、Eh, entonces me parece que, como es que ahí queda ya en, en, en una cuestión、eh, no de derechos, sino de quién puede acceder a esa información y quién no. Bien.、Eh, Caro, la última pregunta: ¿cómo fue trabajar en, en, en la pandemia en esta temática? Digo, porque por ahí no tuvieron la posibilidad de, de, de tener encuentros con los jóvenes, con las personas que están en formación, que por ahí necesitan acceder a esta información. Digo, sin duda han tenido que modificar sus charlas, sus prácticas.、Eh, contame un poco eso. Sí, la verdad e que, que la pandemia bueno, hizo de que nos tuviéramos que, que de alguna manera modificar los encuentros que nosotros teníamos en las escuelas con los chicos o en. o Bueno, en el consultorio siempre se siguió trabajando igual porque、eh, dentro de la, de la pandemia la anticoncepción eh, eh, y lo que es salud sexual y reproductiva siempre fue una, una prioridad,、eh, sí. considerado como, en salud como una, una situación de emergencia. Entonces que、uh -huh. hay que atender más allá de que bueno, haya situaciones de COVID y demás.、Eh, entonces esas cuestiones sí se siguieron trabajando. lo que Eh, lo que sí nos impidió es la llegada a, a la escuela, porque bueno, los chicos ya no estaban、eh, de forma presencial, como antes lo podíamos hacer a través de talleres o del espacio de la asesoría. Lo que pudimos a,、eh, lograr es hacerlo virtual, que ellos pudieran comunicarse con nosotros a través de una línea telefónica, que, pudieran, que la línea telefónica es gratuita, que se pueden comunicar、eh, en, cualquier, en cualquier horario del día. Eh, o también a los centros de salud,、eh, simplemente con llamando, solicitando un turno o diciendo de que necesitaban、eh, conectarse con la asesoría en los barrios y enseguida、eh, estaba la predisposición o la alerta de aquel que atendía de que eso era una urgencia y que había que dar respuesta. Gracias, Caro. Hasta la próxima. Bueno, bueno un saludo para todos.